¿Viste cómo es esto de producir de independientemente, digamos? Hay que ponerle el cuerpo a, a todo. Y, y hoy que estoy descansado, la verdad que estoy muy contento con toda la gente que nos acompañó, con parte de, de la organización que, que estuvimos haciendo, digamos, también porque fue, fue un, un laburo arduo y salimos ilesos. Digamos. Fue un laburo arduo. Muy cansado, eso sí. Muy cansado, pero bueno, fue un éxito, mucha gente. Sí, sí, sí. O sea, hay mucha que... Mucha gente y... Hay que llenar tremendo sí. el salón de, del 12 de octubre para que esté como estaba. Eh, es mucha gente la que hay que meter. Sí, de hecho lo que nos pasó fue que en un momento nos quedamos sin, sin silla. mira Entonces... Bueno, nosotros habíamos dispuesto de una forma porque la idea es que haya lugar para bailar y todo eso y quedó, nos quedamos sin silla. Habíamos sacado unas sillas que estaban, viste, media... Me, media cachuza eh, que la habían dejado Media encontrar. cachuza, dice, y después me contaron que fue la gente fue y la agarró y se sentaron igual, <risa> Bueno, buenísimo, <risa> excelente. Sí. Bueno, y ahora ya, estamos, ya está más tranquilo, más descansado, pero en el momento fue intenso. Sí. No, sí, aparte, viste, empezaron a pasar cosas no sé, el guitarrista, por ejemplo, venía de Lanús y le quedaba más cómodo ver, tomarse el tren y venirse que, que, que armar toda otra movida, ¿viste?, para que venga. Y en un momento me llama y me dice, Chango, estoy acá esperando, no hay trenes. Los 51 no paran porque pasan llenos de gente. Y entonces se tuvo que venir en Uber desde Lanús hasta, hasta Cañuelas y obviamente no, no llegó a la prueba. y O sea, fue muy estresante todo el momento Ay. de que Las últimas complicaciones, claro. Sí. Bueno, bueno, pero salió bien, salió... No, sí, sí, eh, ya te digo. También una vez que descansás y empezás a, a, a rescatar, no sé, uno siempre trata de rescatar lo positivo y, y, y lo, que, lo que faltó, digamos, anotarlo ahí para, para que no vuelva a pasar, digamos así, uno Está no, muy no bien. puede andar andar castigándose, digamos, por algo que no salió bien, ¿viste? No, claro, pero, pero es muy bueno el ejercicio ese de, de, para uno mismo, o bueno, con el equipo de, de gente que uno labura, poder hacer esa evaluación para corregir después. Sí, es, eso sí. Eso siempre. Y, como es, y la verdad que, ¿viste que cuando uno está cansado? Seguro te debe haber pasado alguna vez de, de tocar eh, cansado y, y creer que bueno, más allá de que yo personalmente soy muy autocrítico con lo que yo hago, y después está la percepción de la gente que es otra, nada que ver, y, y te termina sorprendiendo lo que, lo que percibió la gente, y, y para bien, y bueno, eso hace que también uno se sostenga ahí en esos vaivenes entre cosas que uno cree que no estuvieron bien y de golpe a la gente le llegó otra cosa, entonces en ese sentido también me, me pasaron cosas muy lindas está muy bien eso y esa bueno esa autoexigencia así como músico que, que te sirve en general para, para crecer y perfeccionarse siempre eh, y está bueno que por ahí después el público, bueno, si le pifiaste uno, si uno le pifiaste una nota o alguna cosa, la gente ni se da cuenta. O si se da cuenta, tampoco claro. por ahí ni, ni importa, ¿viste? Porque no, no es lo, lo más relevante, qué sé yo. Y lo que tiene el vivo es eso, ¿no? También, que es un segundo. Claro. Eh, y, y uno termina captando, digamos, como un todo y se ve que en el todo el, el resultado fue. Fue positivo. Fue bien. positivo, está muy bien, está muy bien. bien. Che Chango, ¿y es la, es la primera presentación del disco? No, ya lo habías tocado en Gualeguaychú, en algún otro lado. No, no, no, es la primera presentación del disco. Ajá. Porque lo que yo estaba, justo estaba viviendo ahí en Cañuelas cuando empecé a, a componer las primeras canciones y a desarrollar el concepto de la chamarrita con parcera, me, me pareció importante que la primera presentación sea en Cañuelas. Por eso. Está buenísimo. Eh, le metimos en cañón. Está muy bueno y bueno, una alegría para Cañuela y para todo el público cañuelense que hayas elegido nuestro lugar para, para la primera presentación del disco. Que ya está publicado, estaba disponible en plataformas, está en Spotify, en YouTube, por todos lados, ¿no? Sí, sí, sí, están en. En todas las plataformas digitales, YouTube, Ajá. Spotify, Amazon, eh, Apple Music, Tidal. Eh, todas, todas las, sí, todas las alternativas. Sí. sí, igual en realidad las que más se usan acá son YouTube y Spotify, creo. Pero bueno, está bien hay que estar sí. en todas. Eh. Sí, sí. Está muy lindo. El disco Yo te he soñado carnaval. Sí, Yo te he soñado carnaval de, de Chango y Banda Pueblo. Y, los, y Banda y Pueblo. Y salió por Aqua... Aqua Record. Record, un sello importante. Escucha, contame, contame bien cómo es eso de la chamarrita con parcera. ¿Eso es un invento tuyo? ¿Hay antecedentes? Porque la Ralde también había una vuelta, había registrado un tema que no tenían el género ni en, en Sadaí, le tuvo que inventar una historia así, ¿no? No sé si vos la conocés esa historia. No, no la, con, no la conozco esa. Pero bueno, ha pasado un montón de veces con eso de que de golpe aparecieron géneros O, o, lo que pasa que en mi caso es una mixtura lo que yo estoy haciendo eh, más que un género nuevo, digamos, es una mixtura entre, entre, entre dos mundos, el mundo de la chamarrita entre entrerriana y el mundo de, de la comparsa, los tambores lo que pasa que, o sea, en nuestra región, de donde yo vengo de Entre Ríos, de Gualeguay la comparsa, o sea los carnavales existen desde siempre, de hecho Yo me, me mando con esta música porque eh, desde chico salí en las comparsas, arranqué con un tambor de lata en, en el barrio y de ahí pasé por todas las comparsas y, y de golpe descubrí que en mis primeras giras, mis primeros escenarios, todo eso sucedió con una comparsa. Y, y las comparsas en, en Entre Ríos y en, en la región, bueno, en todos lados, eh, son como con tambores de, del samba brasilero, ¿viste?, eh, que es lo que nosotros usamos lo, así lo grabamos nosotros lo grabamos con esos instrumentos en vivo, bueno, tenemos eh, una reducción de todo eso y bueno, y tocamos con un set de percusión y, y una batería claro. pero eh, yo diseñé toques específicos para acompañar la chamarrita con, con tambores, digamos y, y hay unos toques específicos para, en la batería también para acompañar estas chamarritas con parteras mire que Muy interesante todos esos datos. Bueno, la percusión, andas medio flojo, ¿no? Con, con tu percusionista. Ah, semejante muchacho. <risa> contanos, contanos lo, los músicos, la banda, todos los detalles de la presentación. ¿Cómo es? Bueno, en, en la banda, esta vez, eh, yo venía tocando, no sé, cuando estuvimos en Tecnópolis en el verano, fuimos con un trío de percusionistas, que estaba Raúl Guta, Santi, que son los dos percusionistas que vinieron acá a Cañuela. Ajá y Karen Ocampo, que, que también se sumó a la, a la movida. Pero esta vez hicimos, eh, eh, le agregamos una batería y, y un set de percusión. Eh, entonces sí, siempre tengo esas variantes. Eh, si podemos ir con toda la movida, vamos con el set de tres percusionistas que tocan tambores con parceros, y si no, hacemos esta reducción de batería y percusión. Tengo, la verdad que tengo el placer de tocar con unos musicazos, eh, entre ellos el Raúl Guta y el Santi, que estuvieron encargados de la percusión y que se prendieron fuego el sábado, eh, en un momento los dos. Y después, bueno, este, esta cuestión de Banda Pueblo es una banda y es un concepto también que para mí se cierra con, con la gente de cada lugar, los invitados, los claro. cantantes, músicos, bailarines, que suman, digamos, su parte artística a, a lo que son las chamarritas comparseras. Muy bueno, querés contarnos, eh, en Cañuelas, eh, invitados de acá fueron, estuvo el Jona Burgos. Bueno, estuvo el Jona Burgos, que de hecho con el Jona, eh, él ha tenido una participación importante en este disco, porque con él hicimos la preproducción en su estudio, del disco, y... Y arrancamos a, eh, con los primeros arreglos a, a, a, a maquetearlos, digamos. Mira qué bien. Eh, y grabó en el disco algunas, unas guitarras. Algunas también guitarras. Tuvo el Keke. Ajá. El Keke López, que sí. también grabó unas violas. Tuvo Mariela Noceda, que también cantó en el disco. Uh -huh. eh, que ellos son eh, cañuelenses. Sí, claro. Son eh, Nick, <risas> eh, como se dice. Sí, nacidos sí. Del criado. sí. eh, y criados. Sí. Y. Después eh, tuve invitado a Gaby Marci, eh, Gaby Aguirre y, y Marciano Salinas, uh -huh. eh, que estuvieron bailando. Bien. Eh, bueno, todos los cañuelenses que estuvieron de invitados. Está bueno, está muy bueno ese. Con mente. el concepto, el concepto de, de banda pueblo, como, como vos decís, no solo como banda, sino como concepto de espectáculo y de gente que se suma en el lugar. Como integrando, claro, ¿no? Sí, es que, es que un poco tiene que ver con el concepto de la comparsa, eh, uh -huh. esa cosa que la comparsa, o sea, es mucha gente eh, que, que se junta y terminan haciendo un, un hecho artístico. Nada más que acá es, es un hecho musical por ahí, eh, más allá de algunas puestas en escena que tenemos, eh, después es, es muy musical todo, pero la suma eso, la suma de, de, de ganas, ¿no? Y, y obviamente con los talentos también. Sí, está buenísimo. ¿Y tenés previstas próximas fechas en lo sucesivo? Bueno, ahora, ahora estamos, estamos laburando una fecha importante en Santa Elena, Entre Ríos, que es el primer lugar donde yo quiero presentarlo en todo Entre Ríos, eh, porque de ahí datan las primeras comparsas de Entre Ríos y... Eh, Hay, está la única fiesta provincial de la chamarrita. Y ah. Santa Elena pertenece a La Paz, y de ahí es donde es el departamento de La Paz, el Dinare Cardoso, que es el referente de la chamarrita entre Está lleno de simbolismo para tocar ahí. Tenés montones sí, de motivos. Sí, y... sí, todo, la verdad que a mí, a mí me, me interesan esas cuestiones. No, no, o sea, me interesa darle bola a esas cosas. Por eso que en Cañuela haya sido la primera presentación, por eso que en la primera dentro Entre Río sea en, en Santa Elena, eh, eh, me, me parece que, que hay que. Yo me parece que le tengo que dar bola a eso. Claro, y está bien, y sí, obvio, como, como artista es importantísimo para mí, más que un virtuosismo puntual en algo o alguna cuestión, eh, todo, ese, todo el tema conceptual y todo lo que viene por detrás acompañando, más allá del disco, el tema o la obra, eh, todo, ese, todo ese contenido de, conceptual, ideológico, ¿no? Creo que está bueno y que es sí. importante. Sí, yo, yo, yo, yo soy de los que sigo creyendo que, que nada, nada se puede hacer solo, entonces eh, esa ya es una cuestión importante. Y, y después hacer canciones, porque sí, a mí nunca me, nunca me cerró Entonces es como que tiene que estar en un marco, enmarcado, en un concepto, eh, tiene que haber eh, simbolismos que sostengan ¿no? la, la cuestión y que, porque digo, las palabras son las mismas, la, los acordes son las mismas, las melodías son las mismas, eh, tiene que haber otra cosa.